Existe un precio invisible que pagas a cada deseo impulsivo, un costo que va mucho más allá del momento de placer. Swami Vivekananda nos advirtió sobre esta trampa sutil. La lujuria drena tu energía vital, alejándote de tu verdadera esencia y del camino de la liberación interior. Vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con estímulos sensoriales, prometiendo felicidad y satisfacción a través de la gratificación instantánea de los deseos. Esta búsqueda incesante de placeres momentáneos nos lleva a un ciclo vicioso, donde cada satisfacción se convierte solo en el preludio para un nuevo anhelo. Pero, ¿cuál es el verdadero precio que pagamos por ceder a estos impulsos? Swami Vivekananda, con su profunda sabiduría, nos advierte que la lujuria, en sus diversas formas, actúa como una corriente invisible, prendiéndonos al mundo material y obscureciendo nuestra visión de la realidad espiritual. Esta corriente no está hecha de hierro o acero, sino de nuestros propios deseos no examinados, de nuestra falta de autoconciencia y de nuestra búsqueda incesante de validación externa. Imagina un río caudaloso, representando la energía vital que reside en cada uno de nosotros. Cuando permitimos que esa energía sea dispersa y desperdiciada en busca de satisfacciones efímeras, como un río que se ramifica en múltiples canales superficiales, perdemos la fuerza y la profundidad que podríamos alcanzar la lujuria nos atrapa porque nos ilusiona con la promesa de contentamiento mientras que en verdad nos aleja cada vez más de nuestra verdadera naturaleza que es intrínsecamente plena y feliz nos hace creer que necesitamos algo externo para sentirnos completos cuando la verdad es que ya poseemos todo lo que necesitamos en nuestro interior vivekananda nos invita a cuestionar esta ilusión a mirar más allá de la superficie de los placeres sensoriales y a percibir la trampa sutil que nos impide experimentar la verdadera libertad y alegría. Nos muestra que, al dejarnos llevar por la lujuria, estamos constantemente cambiando nuestra paz interior y nuestra energía vital por momentos fugaces de satisfacción, un precio exorbitantemente alto cuando consideramos el potencial ilimitado que reside en cada ser humano cuál sería el primer paso para reconocer y comenzar a desatar esas corrientes invisibles que nos aprisionan. Tal vez sea comenzar a observar nuestros propios deseos con más atención, cuestionando su origen y comprendiendo lo que realmente buscamos detrás de ellos. Swami Vivekananda, figura impar en el escenario espiritual mundial, no se limitó a repetir dogmas o tradiciones antiguas. Él fue un pensador original un reformulador de la sabiduría ancestral del Vedanta para el hombre moderno. Su autoridad no emanaba de títulos o posiciones, sino de la profundidad de su experiencia espiritual y de la claridad de sus enseñanzas. Discípulo de Sri Ramakrishna Paramahamsa, un místico de profunda realización, Vivekananda absorbió la esencia del Vedanta y la transmitió de forma accesible e impactante para Occidente y para el mundo comprendió que la búsqueda de la liberación no era una fuga del mundo sino una transformación de nuestra relación con él para vivekananda la lujuria representaba uno de los mayores obstáculos en esa jornada de autodescubrimiento no se trataba de una condenación moralista sino de una alerta sobre un mecanismo sutil que nos desvía de nuestro propósito mayor veía la lujuria como una forma de ignorancia una ilusión que nos hace confundir el placer momentáneo con la verdadera felicidad. En sus discursos inflamados y en sus escritos profundos, Vivekananda desmitificó la idea de que la satisfacción de los deseos nos traería contentamiento duradero. Por el contrario, argumentaba que cada concesión a la lujuria solo fortalecía el ciclo de deseo e insatisfacción. Nos invitaba a despertar a la realidad de que somos seres espirituales en esencia, y que la verdadera libertad reside en trascender las limitaciones de la mente y de los sentidos. La sabiduría de Vivekananda es un faro que ilumina el camino para aquellos que buscan una vida más significativa y plena. Nos enseña que la liberación no es un ideal distante o inatingible, sino un potencial inherente a cada uno de nosotros, esperando para ser despertado. ¿Cómo podemos aplicar esa sabiduría en nuestro día a día para liberarnos de las amarras de la lujuria y ...y recorrer el camino de la verdadera libertad? Tal vez el primer paso sea acercarnos a las enseñanzas de Vivekananda... ...estudiando sus obras y reflexionando sobre sus palabras... ...buscando comprender la profundidad de su visión sobre la naturaleza humana... ...y el camino de la realización espiritual. Vivekananda nos presentó una perspectiva revolucionaria sobre la energía humana. No veía nuestros deseos como fuerzas puramente negativas a ser reprimidas o negadas sino como manifestaciones de una energía vital fundamental que puede ser direccionada y transformada. Imagina la energía de la lujuria como una corriente eléctrica de alto voltaje. Si esa corriente es mal direccionada, puede causar daños y destrucción, pero si es canalizada y controlada, puede iluminar ciudades e impulsar industrias. De la misma forma, la energía de nuestros deseos, cuando comprendida y redireccionada, ...puede convertirse en la fuerza motriz para nuestra evolución espiritual. Vivekananda comparaba la energía humana al agua de un río... ...que puede ser usada para irrigar campos fértiles o para generar electricidad. Cuando desperdiciamos esa energía en deseos sensoriales fugaces... ...ella se desvanece, dejándonos exhaustos e insatisfechos. Pero cuando canalizamos esa energía para prácticas espirituales como la meditación... ...la contemplación y el servicio altruista... Ella se transforma en un poder inmenso, capaz de impulsarnos rumbo a la realización divina. Esa transformación no es una represión de los deseos, sino una sublimación, un proceso alquímico de refinar y elevar la energía bruta de nuestros impulsos. Es como transformar plomo en oro o carbón en diamante. Vivekananda enseñaba que la clave para esa transformación reside en la autoconciencia y en el autocontrol. Al observar nuestros deseos sin juzgamiento, y aprender a direccionar nuestra atención para objetivos más elevados, comenzamos a transmutar la energía de la lujuria en fuerza espiritual. ¿Y cuál sería una práctica concreta para comenzar a canalizar esa energía de forma más consciente y constructiva en nuestras vidas? Tal vez sea dedicar algunos minutos diarios a la meditación, buscando aquietar la mente y observar los propios pensamientos y emociones aprendiendo a direccionar el foco de la atención para nuestro interior en vez de perdernos en la búsqueda por gratificaciones externas ya te has sentido física y mentalmente agotado después de un periodo de excesos ya sea después de una maratón de compras una noche de fiestas o un fin de semana de indulgencias gastronómicas la sensación de cansancio y vacío que se instala es una señal clara de que algo no está bien ese agotamiento no es solo físico Se extiende a nuestro campo emocional y mental, dejándonos irritables, desmotivados y con una sensación de profunda insatisfacción. Vivekananda nos ayuda a entender la raíz de ese fenómeno. La lujuria, en sus múltiples caras, drena nuestra energía vital. Cada vez que cedemos a un deseo impulsivo, estamos de cierta forma haciendo un saqueo en nuestra reserva de energía. Es como usar un préstamo con intereses altísimos. El placer inmediato viene acompañado de un costo futuro mucho mayor. Los placeres momentáneos, por más intensos que parezcan, son como fuegos artificiales. Brillan intensamente por un breve instante, pero luego se disipan, dejando atrás solo humo y un vacío aún mayor. Vivekananda nos invita a reflexionar sobre esa dinámica en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces buscamos alivio o escape en actividades que, al final, nos dejan aún más cansados e insatisfechos? Ya sea en el consumo excesivo de bienes materiales, en la búsqueda incesante de reconocimiento externo o en la dependencia de estímulos sensoriales constantes, la lujuria nos aprisiona en un ciclo de búsqueda y frustración, drenando nuestra vitalidad y obscureciendo nuestra capacidad de experimentar la verdadera alegría. Y si comenzáramos a prestar más atención a las señales de nuestro cuerpo y de nuestra mente reconociendo los momentos en que nos sentimos exhaustos y vacíos después de ceder a un impulso tal vez esa conciencia sea el primer paso para interrumpir ese ciclo vicioso y buscar formas más sustentables y nutritivas de nutrir nuestra energía y bienestar muchas veces al oír hablar sobre el control de los deseos surge la idea de represión de negar o desterrar nuestros impulsos naturales no obstante Vivekananda nos presenta un abordaje mucho más sutil y transformador. La sublimación. Él no propone que nos volvamos ascetas rigurosos, reprimiendo todos nuestros deseos y emociones. Por el contrario, nos invita a comprender la naturaleza de la energía de la lujuria y a direccionarla de forma consciente y constructiva. La sublimación es como un proceso de reciclaje de la energía psíquica, En vez de desperdiciarla en búsquedas infructíferas por placeres efímeros, podemos transformarla en combustible para nuestro crecimiento espiritual y personal. Imagina un jardín exuberante, donde la energía del sol y del agua es utilizada para nutrir flores y frutos. De la misma forma, podemos cultivar nuestro jardín interior, direccionando la energía de nuestros deseos para actividades que nos elevan y nos acercan a nuestra esencia más profunda. Vivekananda, sugiere que la energía de la lujuria puede ser sublimada a través de prácticas espirituales como la meditación, el yoga, el estudio de las escrituras y el servicio altruista. Al involucrarnos en esas actividades, redireccionamos el foco de nuestra atención del mundo externo para nuestro interior, aprendiendo a encontrar satisfacción y plenitud en nuestra propia naturaleza. Esa transformación no es un proceso fácil o instantáneo. Requiere autodisciplina, perseverancia, Y sobre todo, una profunda comprensión de nosotros mismos. Pero los resultados son inmensurables. Al sublimar la energía de la lujuria, nos liberamos de la esclavitud de los deseos y descubrimos una fuente inagotable de fuerza, paz y alegría en nuestro interior. ¿Cuál sería un pequeño paso práctico que podemos dar hoy para comenzar a transformar la energía de la lujuria en algo positivo en nuestras vidas? Tal vez sea elegir una actividad que nos inspire y nos nutra espiritualmente, como leer un libro inspirador, oír música relajante, o pasar un tiempo en contacto con la naturaleza, buscando direccionar nuestra atención para experiencias que eleven nuestro espíritu y nos alejen de la búsqueda incesante por gratificaciones superficiales. El mundo moderno nos seduce con la promesa de felicidad a través de la posesión de bienes materiales, y de la búsqueda por estatus y reconocimiento social. Somos constantemente bombardeados con mensajes que asocian éxito y realización personal a la acumulación de riquezas y a la ostentación de símbolos de poder. No obstante, Vivekananda nos alerta para la trampa sutil que se esconde por detrás de esa búsqueda incesante por placeres materiales. Nos recuerda que somos seres espirituales en esencia, y que nuestra verdadera naturaleza trasciende las limitaciones del cuerpo y de la mente. Los placeres sensoriales, por más intensos que parezcan, son apenas espejismos en el desierto de la vida. Pueden ofrecernos un alivio momentáneo, pero nunca nos saciarán por completo. Es como intentar apagar la sed con agua salada. Cuanto más bebemos, más sedientos quedamos. Vivekananda utiliza una analogía poderosa para ilustrar esa verdad, Compara los placeres sensoriales a juguetes para niños. Así como un niño se divierte con un juguete por un tiempo limitado, pero luego busca algo nuevo, los placeres materiales nos ofrecen apenas una satisfacción pasajera, incapaz de llenar el vacío existencial que reside en nuestro interior. La verdadera felicidad, según vive Kananda, no está en acumular bienes externos, sino en cultivar riquezas internas. Cualidades como amor, compasión, sabiduría y paz interior al despertar para esa verdad, comenzamos a cuestionar los valores superficiales que nos son impuestos por la sociedad y a buscar un camino más auténtico y significativo. ¿Y cómo podemos comenzar a despertar para esa verdad y a liberarnos de la trampa de los placeres materiales en nuestro cotidiano? Tal vez sea comenzar a practicar el desapego material, aprendiendo a valorar más las experiencias y las relaciones que la posesión de bienes. Podemos comenzar por simplificar nuestro estilo de vida, consumiendo de forma más consciente y evitando la acumulación innecesaria de objetos, direccionando nuestra energía y recursos para actividades que realmente contribuyan para nuestro crecimiento personal y espiritual. Delante del dilema entre la búsqueda incesante por placeres efímeros y el camino de la realización espiritual, Vivekananda nos presenta una elección clara y liberadora. Podemos continuar presos al ciclo de deseo e insatisfacción, persiguiendo sombras y espejismos, o podemos liberarnos de las amarras de la lujuria y recorrer el camino de la verdadera libertad. Esa libertad no es la libertad de hacer lo que queremos a cada instante, impulsados por nuestros deseos momentáneos. Es una libertad más profunda y significativa, la libertad de ser quienes realmente somos, de expresar nuestro potencial máximo y de experimentar la plenitud y la alegría que residen en nuestra esencia divina. Vivekananda nos enseña que la realización espiritual no es un privilegio reservado a algunos pocos electos, sino un derecho inherente a cada ser humano. Todos nosotros poseemos la capacidad de trascender las limitaciones de la mente y de los sentidos y de conectarnos con la divinidad interior. Esa conexión no es una creencia ciega o una fuga de la realidad, sino una experiencia directa y transformadora Que nos llena de paz amor y sabiduría al elegir el camino de la realización espiritual no estamos renunciando a la vida o aislándonos del mundo por el contrario estamos volviéndonos más plenos y presentes capaces de vivir con más intensidad propósito y compasión estamos aprendiendo a disfrutar de los placeres de la vida de forma consciente y equilibrada sin dejarnos esclavizar por ellos ¿Y cuál sería la decisión más importante que podemos tomar hoy para comenzar a recorrer ese camino de la libertad y de la realización espiritual tal vez sea la decisión de priorizar nuestro desarrollo interior dedicando tiempo y energía para prácticas que nos conecten con nuestra esencia más profunda como la meditación la oración la contemplación de la naturaleza o el servicio altruista al hacer esa elección consciente Estamos abriendo las puertas para una vida más plena, significativa y feliz, libre de las amarras de la lujuria y repleta de la alegría de la verdadera libertad. Has llegado hasta aquí, absorbiendo la sabiduría de Vivekananda sobre el precio de la lujuria y el camino de la realización espiritual. Este es un paso importante, pero el conocimiento por sí solo no es suficiente para generar transformación ahora es el momento de actuar con conciencia, de internalizar esas enseñanzas y aplicarlas en tu vida diaria. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde te sientes más preso a los deseos sensoriales. ¿Cuáles son tus patrones de comportamiento que te llevan a buscar gratificación instantánea en detrimento de tu bienestar a largo plazo? ¿Dónde percibes que estás desperdiciando tu energía vital en busca de placeres momentáneos que, al final, te dejan vacío y exhausto? sé honesto contigo mismo e identifica las trampas de la lujuria que se manifiestan en tu vida después de esa reflexión elige un área específica para comenzar a trabajar no intentes cambiar todo de una vez sino enfócate en un hábito o patrón de comportamiento que deseas transformar comienza pequeño con metas alcanzables y celebra cada progreso experimenta incorporar prácticas simples en tu rutina diaria que te ayuden a cultivar el autocontrol y a direccionar tu energía de forma más consciente. Reserva algunos minutos diarios para la meditación o la atención plena, buscando aquietar la mente y observar tus pensamientos y emociones sin juzgamiento. Practica la gratitud, reconociendo las bendiciones que ya existen en tu vida, en vez de enfocar en lo que te falta. Busca actividades que te nutran espiritualmente, como leer libros inspiradores, pasar tiempo en la naturaleza, o practicar el servicio altruista. Recuerda que la transformación es un proceso continuo que exige paciencia, perseverancia y autocompasión. No te cobres excesivamente y no te desanimes delante de los desafíos. Cada paso en dirección a la conciencia y al autocontrol es una victoria en la jornada rumbo a la libertad y a la realización espiritual. ¿Y qué acción concreta te comprometes a realizar hoy para comenzar a transformar tu relación con la lujuria y a recorrer el camino de una vida más plena y consciente? Elige una pequeña práctica, un gesto simple, y ponlo en acción ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesite esa sabiduría, deja tu me gusta y suscríbete para no perder nuestros próximos videos. Te veo en el próximo video.